Bueno, yo creo que lo que marca es un inicio de año con muchos conflicto Es decir, acá no va, va a ser inflexible, pero vienen las paritarias es un tema que va a aparecer en la discusión indudablemente. Y creo que es fundamentalmente ha defraudado en su promesa de campaña porque ha devuelto, según él, el, el 82% y, lo ha, y en el mismo momento la ha quitado. Creo que eso es lo más grave.